la puerta de la humilde casa la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó mamita mamita se acercó gritando la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado, hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un Maradona, un Kempes Zulolín Dicen los muchachos, del Norte Argentino Que tengo más tiro que el Gran Bernabé Vas a ver qué lindo, cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugar en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Sí señoras y señores, arrancamos tarde, pero porque el día está muy lindo queríamos que la gente saliera un poco, se armara el mate. Tarde se, pero seguro. Se sirviera un campari con naranja, se sirviera un ferné con coca, acaso se peinara. Eh, ¿Me haces acordar ah, ah, ah, <risa> no, no. ¿Acaso ¿Acaso dinero? ¿Acaso droga? ¿Acaso droga? ¿Qué es eso? <risa> ¿No me escuchaste acá arriba? No, ah, no, me eh, escuché, ah, es escuché en el, voto, escuché. En el escuché voto de oídos Voto para los 16 años Temazos, Temazo, temazo ah, eh. de la semana Pero bueno, sí, hablá, a propósito de peinarse eh, ¿Eh? Estábamos escuchando El sueño del pibe En la voz ni nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona, eh, tipo que ya demostró que canta, que hace política, que puede dirigir una selección de fútbol con un éxito eh, teniente a cero. No, no, ahí hay, hay una discusión, hay una el discusión. cuarto mejor director técnico según, en términos de Bilardo, Bilardo sale el campeón del mundo, mediante sale el campeón del mundo, claro. Maradona y Beckerman salieron cuartos en las estadísticas, y Pazman la, la tiene adentro. Entonces, hoy vamos a dedicar eh, este, este programa a esta figura que es el Diego Armando Maradona a 62 años de su natalicio, ¿estamos de acuerdo? 62 no, 32, no, 30 no. No, no, tampoco, 52. 52. 52, 52, que cumplió esta semana, fue uno, uno de las noticias. No, de vamos, vamos paso a paso, primero vamos nació en 60. año a año, nació en 60. se me mezcló el 60 con, con el él, 50. Vamos se te vino el 60 encima, se me vino se me el 60 encima. 52 pirulos 52 el 30 piruló. de octubre no 30 de octubre pero bueno esto nos acompañará a lo largo del programa estamos escuchando los grandes valores del tango hay más sorpresas tenemos más sorpresas tenemos noche tenemos Teto Medina tenemos Coppola tenemos Diego Armando Maradona tengo mi anécdota con cópula no te voy a decir ah. así con la del Diego pero bueno, la de cópula que más o menos cumple con los requisitos de a, poquito. de a poquito entre tanto les recordamos la vida de comunicación pueden escribirnos al Facebook ya hubo gente muy ansiosa eh, escribiéndonos Eh, empezamos tarde, ya dijimos por, por ustedes ¿no? porque nosotros no llegamos, nosotros estamos acá desde temprano eh, pero Aris Lipak, tranquilo, estamos acá estamos acá eh, María también que nos escribió así que bueno, ya podemos empezar con una brevísima pero esta va a ser, no una picada un cóctel de camarones de noticias eh, ver, cortina de noticias de picada de noticias, ¿tenemos? muy bien, ahí vamos tiki tiki tiki, tiki. Tum, Pide, así como siento como el Diego saliendo del departamento en los años 90, con esta música. Bien, noticias de la semana, ¿Qué, ¿con qué quiere arrancar? Eh, un acuerdo, a, hablando de noche, puede sí. ser un acuerdo que hubo en la noche de la legislatura porteña entre Macri y, y el Frente para la Victoria, que sacaron como 20 leyes a las 2 de la mañana. Entre sí, sí. gallinas y medias noches. Entre gallinas y noches, entre las cuales a mí una de las que más me interesa, el, el tira de afloje fue, dije, bueno, te habilito créditos, como por ejemplo, para que no se inunde, que se, vamos a hablar después de eso, te habilito créditos, pero vos dejame a mí vender terreno del ferrocarril para hacer viviendas sociales o, por ejemplo, proyectos inmobiliarios. hablamos con Nacho. ¿Cómo? un shopping. Como un shopping en Caballito, que hablamos recién antes de... de para la hacer ahí? un shopping? Otro. que es muy chiquito el, el Caballito, la, la... che. Viste, ahí tienen... Ese, la gente necesita otro shopping. ¿no? Claro, aparte de Caballito ahora es... Viste, como todo se palermiza, Caballito, ahora es un lugar de gente pudiente que no tiene dónde gastar su dinero. Exacto. Claro. Ya va a tener, ya va a tener. Ya va parece. a tener. En terrenos del ferrocarril. En terrenos del ferrocarril, claro. La vitración fue... Son los que están sobre... Dejame, dejame a mí eh, hacer unos terrenos de ferrocarriles para negocios inmobiliarios y yo te dejo a vos hacer un negocio inmobiliario como vender el mercado ah, de plata que está ahí al frente del Obelisco ese edificio sí. grandote que hay muchas fotos gigantes. Van a vender eso en 80 mil millones de dólares para financiar... El que está viste que suelen pintar está lo Belisco, el Obelisco, Carlos Pellegrini el siguiente. El Obelisco lo ubico. Bueno, Carlos Pellegrini, lo digas, haces una cuadra y hay un edificio muy grandote en las cuales hacen gigatografía, obras de arte. Ah, eso está sí. el de estar Banco Ciudad también, abajo. Me mataste que hay. No hay una, un está Banco el Tribunal de Falta, de la zona ah, sí, estuvo, estuvo estuvo, Roger Waters en ese en ese en ese. Dos Bueno, eso lo van a vender para eso teóricamente. Tuvo Seguí también. También. Para eso financiar la construcción de, del centro cívico en, en, ahí al ladito del Borda. Claro, o sea que, pero entonces el quillanismo no está en contra del centro cívico del Borda. ¿Está a favor. Negociaron, dijeron, dame, toma, dame, toma, toma, toma y daca. Está bien. Lo bueno, que pasa en la noche. Lo que pasa en la noche, claro. toma acá, sí. Eh, claro, bueno, es bueno ver que, que, que, se, que se ponen de acuerdo. Que sí, que... Ver los, los grandes diarios, la línea y la nación. Que no sabían dónde posicionarse claro. eh, Cuando titulaban <risa> Estaban tan mareados ¿sian? Ay, no sé para dónde voy Muy cómico A no, Mauricio tampoco le pueden pegar claro, ¿Dónde está Mauricio? ¿Mauricio está ahora, Murmiendo. en este momento? Sí. Ahora, está, ahora está, este, está en El Delta parece que eh, Va a, a subalquilar algunas eh, propiedades Del amigo narco colombiano Henry de Jesús Henry, mi sangre Mi sangre, mi sangre. Alto. Este... Mauricio ¿Sumió? dijo, mi sangre sí. Y... Desplazó a Liga Don Muñoz como mejor apodo de Lampa Mi Sangre Mi Sangre, oye claro, che, ya, eh, Mi Sangre te quiere hablar <risa> No, muy no, no, no. loco, va con un miedo Acá sí. Manuel Alonso ya Casi como si fuera un miembro más del staff Dice, volvete a Córdoba Así que, eh, En Caballito vos? queremos más shopping Con plazas adentro Un, un saludo grande, Manuel Un saludo grande, vecino eh, Bueno, Santiago Juncal nos dice ídolos Tranquilo O a lo mejor se, habla, se confundió del programa le debes mandar. No, a lo mejor le está diciendo al Diego. Diego. A lo mejor está diciendo, Diego, ídolo. Bueno, después le pasaje el un, del audio. Por un eso. saludo a Santiago Juncal. Eh, detuvieron al arco colombiano <coughs> mi sangre. Estaba en la 11 14, escondido en la en el Bajo Flores. No, lo que tenía no, era estaba escondido en era, era entre 11 y 14 propiedades, porque estaba en el Tigre, un poquito en el Tigre, un poquito en Nordelta, un poquito en, en otros cantes un poquito en Pilar. <risa> Yo te me río porque Santiago Juncal está tirando una pregunta que es cierta. Se te, se te escaparon unos ceros, dice 80 mil millones de dólares el edificio del Plata 80 un... millones Porque lo quiere comprar Porque él se, te, se escuchó 80 mil Capaz, para mí vendido me mentira so, No, por, por los bizcochitos, <risa> los bizcochitos. <risa> bueno, <risa> Le obturaron los últimos ceros Vamos a revisar la. 80, 80. 80 millones de dólares Bueno, a lo mejor es un edificio que está hecho de plata Y puede claro. ser que salga 80 Como el Cerro Potosí Bueno, decías de eh, Estaba en Nordelta, claro ah, Nord estaba en Nord sí. Pero lo agarran ahí, lo agarran En Fettuccini ¿Dónde lo agarran? Fettuccini. Fettuccini Mario. ¿Qué <ríe> Fettuccini? Fettuccini Mario. Un ¿Cómo restaurante ¿Cómo? en italiano y va a comer un, unos capelletinis. Unos ravioles. Unos capelletinis. Sí. A él le gustaban los capelletinis. Sí. Gustaba. Los ravioles, pues, si no, se iba laburando y todas esas cosas. entonces. Necesitaba descansar. Estaba por reservar la mesa. Pum. Le dice, ustedes, este, el colombiano narco más buscado del mundo? Sí. Responde sí, él. Sí. <ríe> Uy, no. <ríe> Dije, voz alta, me tendría que haber dicho. Vos, es que el tipo se había operado la cara. Se había, ah, ¿sí? Se operó el pelo. Se puso, pidió los, los, los, pelo, los rulos, los rulos de Nicolai sí. una peluquería y se lo cortó, eso es operarse el pelo. No, no, no, no se puso no. pelo, se puso pelo rulo. Se puso se puso rulo, ah, se puso rulo pidió. ¿Qué pidió? Rulos. El tipo era Lazio y dijo claro. tenemos los rulos. Mirá vos. Tirame rulos. Y lo detuvieron. Lo detuvieron, pero porque el tipo de bajo perfil tendría que tener, cómo está en el Lord Delta, yendo a comer a Fettuccini, aparte digo... No es que se hizo una reconfiguración total de la cara. Se puso rulo. ¿sí? Como para hacerse una permanente. De <risa> <Sí, risa> sí, para barba, pero sí, no, Chabón. Laburó un poquito más en la transformación. Sí, el departamento de creatividad del cártel parece que está, sí. está medio flojo. Cuando salga cuando salga en libertad va a matar un par de gente. Vos que me dijiste que con esto zafaba, vamos pa. Complicadísimo. Bueno, ¿y qué pasó hablando de legislatura y de enojos? y de, y de ¿Qué pasó con el Cuervo Larroque? estaba sacado estaba sacado, sacado? sacado bueno ¿Aquí? eso sucedió bueno, después también, también la acusó de lo que te de... contaba de nuestra compañera carriñita sí claro, claro. ¿Y el, el, el no? hay mucho la droga está dando vueltas no esta semana como sí. ¿no? me gustó el, la, la nueva definición científica de, del narcosocialismo, narcosocialismo. que Viner muy gracioso de dice el socialismo ha demostrado siempre que gobernó que no tuvo que no tiene esos problemas no sé cuántas veces gobernó el socialismo <risa> claro, claro. Un Ahí, llamado ¿no? para vida que nos avise. ¿Vale? ¿Vale? O sea, está bien Rosario, Rosario Santa Fe, pero no tiene muchas experiencias de gobierno. Aparte claro. oh, del de Rosario quizás el flagelo no es la cocaína, sino la adicción a los, a los gatos. Claro. El consumo de medio de, de gatos. Sí, acá también hay adicción a los gatos, ¿eh? Sí. Lo cual nos trae bueno. de vuelta a Maradona, sí, eh, digamos, ¿no? Bueno. bueno, este es un camino circular. El Palermo es redondo. Y la Roque sacado gritándole y se levantó toda la. El... le dio la razón, la, la excusa ya estaba arreglado, eso. Ya estaba arreglado, se quedó el pro le dio quórum, también dicen que pues, está de acuerdo que después dijo dame quórum para votar, no votó a favor del pro pero siguió quórum eh, y salió el voto a los 16 años que estamos a favor igual se sí sí eso. ya hablamos la pasada quizás eh, lo mejor sería que fuera obligatorio esa fue la cláusula que una de las que se negoció de que no fue, de que fuera optativo digamos no no, no obligatorio con lo cual eso enturbia un poquito la, la transparencia de los padrones y los, y, los, y, los, y los comicios, pero bueno, no creemos que esto ocurra en pleno siglo XXI, ¿no? ¿no? Es que se manipulen padrones. No sucederá. ¿no? Bien, eh, a propósito de, de, de darse vuelta, eh, hubo también. ¿Qué no queréis semana... proponer? No, no, yo no. Fue, uno, fue una semana de huracanes, de huracanes, de tornados, de inundaciones, casi como si no hubiera. En todo ahí... el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. O sea, pero básicamente digamos en Palermo y en, y en Nueva York, o sea, todo el mundo. ¿no? Claro. El mundo todo le el mundo que importa. Todo el mundo que importa. Y y todo bueno, lo que le importa al niño bueno. Solari, por ejemplo. Palermo que, Solari. A la, a la, a la, exactamente. <risa> Los únicos colores a donde va. Claro, de Palermo a Nueva York. De Palermo a Nueva York y de Nueva York a Palermo, ¿no? ¿verdad? Bueno, eh, nah, ya saben, muchos saben lo que pasó. Eh, 118 milímetros de lluvia. Entre la medianoche del domingo y las 7 de la mañana del lunes. O sea, durante la noche... Ah, igual a igual es para como lo mismo que me digas 35 litros de agua. No, pero 118 no, Pero, decímelo, no, pero decímen, se inundó medio metro. Mira, la que tiene adentro Pazman debe de estar midiendo más o menos eso. 118 <risa> milímetros, por ejemplo. Es, es un... El recto de Pazman tiene esa profundidad. Más o menos eso... Eso lleno de agua, bueno, imagínate. Lleno, lleno de agua. Le sirvió a Pazman igual. Eh? Sí. sí, facturó con tenerla adentro, lo loco. No, Bueno, eh, dos muertos hubo eh, aquí en Buenos Aires. La, en, bueno, en, en Gran Buenos Aires pues hicieron un numerito igual, dos muertos... Igual, comparado con España. los 39 que hubo en Nueva York, la verdad, ganamos nosotros por 37. No, claro, o no, ellos. O ellos, claro. claro digo, no. Eh, no, no, es, es evidente dónde está la crisis. La crisis está allá. Acá ah, acá, acá, hay crisis. Digamos, acá la respuesta inmediata del gobierno de la ciudad y los esfuerzos conjuntos, junto del gobierno de Scioli en la provincia... ¿Solamente dos muertos? Nada. Sí, sí, sí. Ok. ¿Hubo autos apilados en Villorquiza, Hubo autos apilados en villorquiza. Pero en Nueva York... Bueno, por eso Mauricio hasta... te hace la, las vicendas. Claro, pero... En... ¿O vos viste una bicicleta apilada? No, okay, bueno. no vi ninguna bicicleta inundada, ¿eh? Es más, hasta se, se podía circular con... Eh, ¿Bote? Con kayak se podía circular por otras... Eh, por las calles de, Por las calles Y en, en Nueva York... Un dato que a mí me impresionó mucho, el subte. Estamos hablando de, un, de una ciudad donde el subte es importante, ¿no? El Subway, ¿no? Le dicen Subway allá. Subway. Inundado hasta el techo. Hasta el techo. Era como hasta el techo. Hasta el techo. Como canales subterráneos del agua, como como Waterworld. ¿La vieron esa película? Sí, claro. Peliculaza. Fracaso comercial también. Con Kevin. Con Kevin Conner. Yeah. Kevin Conner de la de Hacía de pescado. El papel que más mejor lo reflejaba. Bueno... Eh... Nuestro amigo Alejandro Kovich estuvo ahí, me dijo que lo llamara, no tenemos tiempo para llamarlo, pero eh, nos mandó una crónica muy buena que la recomiendo. Y el tipo decía, claro, que mmm, el año pasado hubo una alerta a lo mismo por el huracán Irene, entonces él salió a caminar dispuesto a buscar la foto, que él consideraba el símbolo de, de la fragilidad del capitalismo, ese gigante con pies de barro, que era la foto del toro de Wall Street, cubierto de agua. No llegó porque se voló en la esquina de la 37 y no sé qué. ¿El toro ahí? o el? No, él? No, él se voló, El toro ah. siguió hoy. Pero una cosa interesante Lo que, que demuestra que el es que capitalismo sí, sí plantado. No la revolución no está cerca. Digamos. Bueno, de hecho, las escuelas todavía hoy, bueno hoy el sábado, pero hasta ayer, no, habrían, no habían abierto y la bolsa al día siguiente ya, ya estaba funcionando con generadores de emergencia. Subacuática la bolsa. Sí, sí, subacuática. No sé si subacuática, pero Eh, no, en realidad creo que estuvo cerrado un solo día, ¿no? Pero después abrió al toque. El, el, esto fue el lunes, el martes ya estaba abierta. Eh, o sea, lo que importa funcionaba. el miércoles, pero lo que importa funcionaba. Después hospitales, desbordados, puede bueno. eh, esperar. Y esto será en el marco de unas elecciones eh, presidenciales. Que se vienen ya. ¿De que viene, no? Parece que le vino muy bien a Obama el, el tema de la de la de del de de de de huracán, porque Una de las de las políticas de campaña de Romney, de Mitt Romney, el candidato republicano, era producir eh, el presupuesto eh, para los, los centros de emergencias y de catástrofes. Ahora no usa ni siquiera el servicio de meteorología, nada. No creen en eso, viste que los, los republicanos no creen sí, sí. en la teoría de evolución de las especies, no creen, dicen que el cambio climático es un mito. Bueno, Google que... a tiempo en Nueva York, y no más o menos la va llevando. Y si no, amigo Romney, escucha lo que te dice el Indio Solari, que la tiene clara, que él tiene, él tiene un meteorólogo particular, parece, en su casa, no sé si en su departamento de Nueva York o en el de... O en el, el de Palermo. O en el de, Palau, o el de, Palau, o el de Parque de bar O en el de Parque de bar en alguno de los lados. ¿usted viaja con él todo el tiempo. Indio Solari. temblor ya va a parar no tengan miedo todos pronto a los botes y no se asusten que la mano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 Espera, espera, espera, espera, Concentración eh, mundial 98, la selección. Francia. Trágico. Eh, no, eh, o 94. El sí, es 94. 94, 94, 94, 94. 94, 94. Estados Unidos. Atlanta. Diego, en su mejor momento, quizás. Diríamos, recibe la visita inesperada de dos grandes de la música. Andrés Calamaro Fito Paez. Esto es el, lo que dejó esa noche se van a llegar una sorpresa entonces... Ojalá, ojalá que. Ojalá que así sea, ¿no? Yo creo. De, la, de las dos partes. ¿Tú yo, ¿tú? yo creo que sí. Yo creo que esto se van a... Están a.. Se están haciendo mucho los cancheros con el mundial. Y... <risa> se están agrandando <risa> atrás. Y cómo están hablando, Fito. Que ¿Eh? hablen, que hablen. Que se ¿Qué? maten. <risa> que <risa> <¿Qué> se <risa> maten. <risa> que <risa> <¿Qué> se <risa> enrosquen, que se maten, que se maten porque después los hechos. Es verdad, es verdad. verdad. Es, lo que, es lo que cubre todo. Eh, yo te escuchaba siempre por lo, por, lo, por lo de Tinelli, te agradezco todos los fax que me mandaste a Sevilla. Qué bien. ¿Está todo bien? De, bueno, digo siempre de, de puta madre. Por supuesto, de puta madre, ¿sabes? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien. En un sueño, claro. <ríe> Qué grande, me mandaba fax. ¿Saben uh, Yo no sé si usamos sabemos usar ¿sabes? muy bien. ¿A ver la canzonita esa? Que no, sale? no, no, esa es bueno, Sí, forma? claro. A ver, Andrew, ¿qué, qué cantamos? aquí a era... la... Oh. ¿Bueno? Hacía algo tuyo. ¿A ver? No, no, no. Salud, dinero y amor. Eso. <risa> ¿Salud, dinero y amor? ¿Cómo vos. era esa? Dale. Vamos a cantar esta, ¿A que es buenísima. ¿Sabes, Fito? ¿Cómo ¿No empezaba? Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvide tu cara Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada, brindo por el momento en el que tú y yo nos conocimos, y por los corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo, también brindo por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo, porque esta noche un amigo paga el vino. La tercera. Porque la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo, porque me olvido los motivos, porque brindo. Brindo, por lo que sea, que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Última Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad Que la salud nos falte a toda la humanidad. Que la salud nos falte a toda la humanidad. <risa> ¡Qué gran. Son unos maestros espectaculares. Gracias, un, maestro. tema, un tema de Andrés muy lindo. Espectacular. Sí, sí. Yo les agradezco a los dos de verdad por, por, estar, por estar al lado mío. Y, que y, y, ojalá, y ojalá, que, ojalá que el Mundial sea sea para nosotros los argentinos y, y en especial para ustedes dos, porque me han hecho vivir este momento inolvidable. Vamos bueno. a hacer una fiesta, nos estamos esperando. <ríe> Gracias, maestro. Genial. Chao, Gonzalo. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, vaya nuestro agradecimiento a Calamaro y Fito por haber eh, mufado totalmente el sí. mundial, digamos, ¿no? De algún, modo, de algún modo. Sí, más que mufado. <ríe> claro, los organizadores bien Boston. Lugar de entrenamiento en Argentina. Situación, Situación Boston. Boston. Sí. Entra Calamaro y Fito. ¿Qué le pedís? Antidoping al <risa> otro, día. Anti el otro día, claro. <risa> Ya. Con amigos como eso. Qué okay. golpe bajo, qué golpe bajo. La verdad, bueno, y ahí y... le cortaron la piernas. <risa> sí, y bueno, esto eh, para los chicos que nos están escuchando, el fax <risa> era una forma de comunicarse <risa> que tenía Diego con Fito Pines. Ah, no era un programa de televisión. No, era También. aparte. después fue un programa de televisión. El único éxito que tuvo ni fue respeto, igual hemos a repetir, el -Morfo toda su día. Pero... El fax era, chicos, eh, una cosa muy eh, mágica, que era que vos no es como un mensajito de texto ahora, vos escribías algo, se fotocopiaba y le llegaba una fotocopia. Era como eso. una impresora, no era más bien como una fotocopiadora Hogareña. <ríe> bueno, y parece que se comunicaban así Fito Paez y Maradona, se como le mandan un fax, de le decía, <risa> <risa> <risa> papel, papel, papel, papel, claro. sabes algo que se gastaba, ¿no? papel. Hola, digo, ¿me da señal? Le decía aquí, ¿no? sí. <risa> <risa> Ya, bueno, bueno, eh, bueno este, esto, sucedía esto sucedía días, hace... días antes de, de que todo estallara por los Del aires. Sí. Y dónde estará esa enfermera que lo lleva, La que lo lleva a, ¿no? a Diego contento, un Diego feliz, Diego feliz, contento, tranquilo. Que se dirige sí. al matadero. Confiado de sí mismo. Sí. Y al otro día con, con Paenza llorando diciéndole Adrián, yo, yo lloré. Adrián me cortaron las yo, piernas. Yo, yo lloré. Sí. Tenía 16 años y lloré. Todavía me acuerdo y se me caen las lágrimas. Sí, sí. Es que. Yo no sé si vos te acordás, Nico. Eso. me acuerdo, Pero eh, jugaba muy bien esa selección. Una gran selección. No, una selección que jugaba a Valvo. de 8. Valvo de 8. Maradona de 10, el Bati y el Cani arriba. Una de las selecciones más ofensivas que. que redondo. Había. Redondo del 5. Valvo, redondo Simeone, Valvo, redondo, Maradona, y... Bati y Cani. Sí, Mamá sí, sí. Tremendo. Tremendo. Pero, bueno, y. Acá, y... y ahí, ¿A, el a vos el debut, te en los mundiales. El debut, el cuando Diego cae, con Rumania juega, juega... Y abajo juega Sensini Cenzini, Vázquez, Cáceres y Chamot. Y Chamot. Creo que ese año Sensini salió como jugador más feo del mundial. Parece. <risa> Boquita Cenzini. Tiene algo de Terminator. Tiene algo de Terminator, es verdad. Pero de Terminator ya está medio roto. Mm. <coughs> ¿No? Sí, sí, como está, como está perdiendo. Exactamente. <risa> Bueno, el último jugador de bigotes, Vázquez, tuvo una selección. ¿no? <risa> el último, el jugador último jugador de... de... Sí, tiene como claro. unos ochentas tardíos. Sí. Igual ahora se está curtiendo mucha barba en el fútbol, ¿verdad? Sí. Yo Racing, un ah, par de barbudos. ¿Cómo se llama el de Gold Cruz? Villar, que está en Racing ahora. Ah, no está más en el... Gold una Villar. Tiene una barba, una barba casi trosca. Una barba similar sí, a Batista, otro, otro famoso. Un adelantado. Otro famoso que tuvo problemitas con... ¿Vos decís que es algo, es algo La... generacional? <risa> no sé. <risa> Eh, eh, son problemas que se tienen ¿viste? son los problemas, son los problemas de, de, del, del deporte el problema es de haber sido joven en los 80 ¿no? eh, antes de, de de entrarnos en lo que sería la economía del doping que es lo que nos convoca en esta economía para simios eh, me cortaron las piernas ya hemos dicho me cortaron las piernas Y la tenés adentro, eh, bueno, con perdón a las damas que la chupen. Bueno, o sea, hay, un, cuando, hay un libro o sea, que reúne las frases célebres de, de Gatman, de, sí. De Ligo, sí. Ligo dijo, creo que se llama. Yo sí, tengo sí. un par de frases acá que, que me, digamos, que se inmortalizaron. Es un gran hacedor de frases. Creo claro. que su segundo talento después de ser el hombre que trata mejor a la pelota de fútbol es, eh, bueno, las frases que tira, que son increíbles. ¿sabes? Algunas que son, bueno, yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires, privado de agua, de luz y de teléfono. <risa> Eh, hay una que, que dice me drogo pero no vendo cocaína como narcotraficante me cago de hambre eh, hay otro que dice me pelé con el papa <risa> me pelé con el papa porque vi que había oro en todos lados qué sé yo dice vi todo ese oro y me convertí en una bola de fuego No, y al Papa, la del Papa, la que cuenta el Diego es que en realidad... Le dijo, el Papa lo agarra, al Diego le dice... Diego, toma, esta cadenita es especial para vos... Ah, la famosa cadenita... Es especial, te le dice especialmente para vos cosos... Y después agarra y la que tenía el, al, al lado la Claudia le había dado la misma... Y dice, pero este es un mentiro... <risa> es, un tiro, es, un es un mentiro, es un mendeumo... Es un mendigo es un mendeumo... Y aparte el arquero, dice, claro... <risa> sí, sí, claro. Y el y el arquero. Porque, claro, Juan lo segundo y de he hecho que el arquero, arquero... Y que son todos boludos arquero sí. Sí. dice el Diego... Eh, a los políticos les saca una ventaja, dice... Ellos son públicos, yo soy popular... Otra Celeroso. dice Blatter me quiere como un hijo Sí, como un hijo de puta <ríe> Y a Grandona se le escapó la tortuga Otra frase del año 97 y... La de Torezani la de Torezani. La de Torezani. Vale. Torezani jugaba en ese momento En River, en New, en River. River Un River Roca, River Torezani le va fuerte 97, 96, 97 sí, por ahí. Bueno, discuten Y Torezani no se Milana. Lejos de avilanarse, lo brabuquea por eh, en prensa, digamos. ¿no? O sea, habla tipo públicamente, tiene un par de declaraciones y el Diego llamas. Van y le dice Diego, ¿sabés lo que dijo? ¿Sabés lo que <risa> <No>. <risa> ¿Te escucha, escucha? Apenas terminó partido, imagínatelo. Oh. Y le dice, entre otras cosas, eh, que lo vaya a buscar claro. a Habana. Seguro la de Habana, tercer piso. piso. No ¿Sí? me dura ni dos rounds. <risa> sí, sí, <sí>. A Torizani <risa> le digo, seguro la de Habana, tercer piso, no me dura ni dos rounds. Seguro la de Habana, tercer piso. genial total. ¿Dónde queda seguro la de Habana? ¿Qué es? De voto. De voto. ¿Tiene ah, acá, la casa de... Yo pasé por la casa, de toque el timbre una vez con otro chico. ¿Sí? Que no me abrió, nadie. No, no, no, no, nadie. No te abrió nadie. Nadie bueno, eh, bueno, después vamos a ir tirando frases Dale. del Diego. Ahora vamos a meternos en... El... El Diego va a ser como omnipresente ante todos los programas, todo el tiempo. No tiene nada que ver esto de economía del doping con, con el Diego o un poco así, digamos. Después, sí, digamos. Un poco sí. Pero tampoco lo inventó el Diego Claro, tampoco lo inventó el Diego y, y para mí lo, lo interesante cuando analizamos de la economía en el deporte de, de esto del doping que vamos a hacer, diferenciar un poco lo que es el caso de, de Diego, o, o de algunos que, que saltan dando positivos positivo por la droga social, no sé, el lobo perdón que dio 80 veces positivo por marihuana, hasta que se <risa> <risa> claro, Ok, quieren que me vaya, me voy. Claro, quieren que vaya, me voy. Esa es una cosa en el cual vos no tratás de sacar una ventaja deportiva, digamos. Es más una Bueno, el último caso fue de Barrientos, el pido del el, el pie del de exacto bueno pues es el caso de eh perdón, por tengo cocaína un dos veces. Eh, ¿Querés que sigamos contando casos de no, no, doping y no, no. trabajamos no, no. el, el, el de Chávez, que fumó un faso antes de perder. Ah, ella el Martínez, Martín, que es un caso de doping para perder, porque fumarte un faso antes de Claro, a muchas maravillas es, es como es un autoboicot doping. Es un autoboicot, claro. claro. es que muchas de esas drogas, por así decirlo, sociales vamos a tratar de sacar una ventaja deportiva y, y económica a través de esa ventaja deportiva, porque en última instancia ese doping te termina perjudicando a vos. Hay, hay una frase muy buena de, en el documental de, de Custurica sobre, sobre Diego. El Diego está en un bar, no sé, 5 de la mañana con Custurica. Y le dice, Emir, dice, ¿sabes el jugador que hubiera sido yo si no me drogaba? Sí. Dice, porque yo cuando me drogaba salía, dice, te la raya. Se ríe Diego, te la raya, te daba la raya. Yo salía a jugar, decía, drogado, o como dice Y eso me tiraba para abajo a mí, no me tiraba para arriba. Y es muy diferente. A, y De hecho, no sé, por ejemplo, el NBA, a los que dan doping positivo, no tienen una sanción deportiva, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos de rehabilitación y demás. Pero no se los sanciona deportivamente. Y es muy diferente, decía, a los casos de doping, en los cuales sí se trata de sacar ventaja deportiva o ventaja económica. Claro. Que lo, los dos casos... ¿Ventaja económica saca cuando, afuera cuando la venden? No, ventaja económica porque a través del doping logran obtener premios, Digamos, eh, en claro, los dos casos que más... más sponsor, eh, es un tipo que gana mucho. Claro. Bueno, como Armstrong. Como Armstrong, que va a ser el que hablemos, digamos, ahora. Y vamos a hablar mal de Armstrong. Vamos a hablar mal de Armstrong. La Pero, no sé, por ejemplo, en el caso del tenis. Un tenista que, que se dope. Digamos, hay una industria muy fuerte de, de doping, de los tenistas. Para ver cómo encubren el uso de sustancias, digamos. Gaudio no tomará una... Porque Gaudio yo lo cubre... Para... Claro, una no que lo baja mal, claro. no lo deprime, una, le, una le, mandenga con corte... Le pegaba pero, mal, le pegaba mal a... Yo te escuché como vi un clip... Al gato. Clip de, de... Igual es otro gran tirador de frases. Otra de los tirador de de tenistas sí. es... Está sí. Está arriba de todo. Bueno, qué más que la estoy pasando... que es, eh, ¿Quién no, no se ha sentado así en algún momento de la semana? Y se, y se ha y dicho así mismo. ¡Qué más que la esté pasando! Bueno, en el caso ese, a Nadal, por ejemplo, se lo acusa muchas veces, sobre todo algunos medios franceses, de que se dopa, pero tiene por detrás tanta ingeniería en el dopaje que lo puede esconder, digamos. Entonces, si eso fuera cierto, digamos, lo que está haciendo Nadal es a través de, del doping conseguir premios, como el caso del tenis, que son tremendamente suculentos claro. y obtiene una ventaja. En el caso de nos lleva ahora es el de, el de Armstrong, que es el ciclista, un ciclista francés eh, Que ganó siete veces el Tour de Francia No, francés no, estadounidense un, eh, Estadounidense, perdón, que ganó siete veces el Tour de Francia y que te, El Tour de Francia, le decimos a los oyentes, es como el mundial de los claro, ciclistas el mundial, Hay tres competencias fuertes, que son el, el Giro de Italia, la Vuelta Española y el Tour de Francia El Tour de Francia es como la meca de la competencia de ciclistas, digamos Y que te, vos te llevas, por haber ganado el Tour de Francia Bueno, ahí es medio raro porque tienen premios por ganar el torneo por ganar cada etapa y por ganar alguna subida sí, y por ganar el nacional, stream, claro. si, si ganaste la zona de Roquefort, te dan un quesito. Te dan un quesito, te, te ganaste, de man, uno de te, dan, claro, te dan un, un, un champán, sí, un vinito. Sí, sí, Burdeos te dan un dobo. Claro, algo de eso. <risa> Pero quien gana, digamos, más o menos en promedio se lleva medio millón de euros tranquilo, por, tranquilo. por haber ganado. Y aparte tranquilo. de eso, sponsors. mil millones de euros, ya. Claro, de, de muchos sponsors. Y en el caso de Amstron en particular, Amstron es una persona que él había tenido un, un, un cáncer, él se recuperó del cáncer, corrió el Tour de France, lo ganó, y después de eso salió a hacer un negocio formidable para haber ganado de Tour de Francia, que era que te vendían unas pulseritas amarillas, para la fundación ah. Lance Armstrong en contra de la lucha del cáncer en la policía contra la lucha por el cáncer no, estamos en contra de la lucha contra el cáncer es no, impreciso Nico sin la libretita no la claro. sí, ah, está, está, está, claro, está ciego ciego. Nuestros, nuestros oyentes no lo saben pero este muchacho está todo en la cabeza lo tiene estado, claro. o sea, no está leyendo nada de lo que de porque, bueno Me olvidé. Señor, la olvidó, la olvidó ahí. me olvidé, de la libretita Seguro la... Seguro la yagana no, en pareja y Artigán claro. Bien Y a través de eso, él hizo un, un negocio formidable, digamos Y que se lo acusa, desde muchos lados A partir de ahora, al principio era todo bueno y Todo estaba, ah, pero oh, qué buen tipo Mirá, se repuso, copado Lucha, lucha, dice por el, Lucha favor de... Hasta a favor de luchar contra el cáncer. Yo ya no me perdí, no entiendo qué le está diciendo, Nico. Está a favor de la lucha contra el cáncer, ah, claro es un tipo que está como... Y después que le sacan, ahora cuando le sacan los siete tours de France, que lo dejan, es muy gracioso porque lo sacan y el segundo, que era un ciclista creo que era belga, que dice, bueno Daniel, loco, yo salí segundo, dámelo a mí. Claro. a mí, dice no, no, no. No solo se dopaba él, sino que se dopaban todos. Entonces quedó vacante esos premios porque no pueden garantizar... Es que en sí, el mundillo del ciclismo, el es lo, básicamente lo que, que pasa doping. por acá, el fletero que pasa, es básicamente doping. El, Todo el ciclismo doping, es sí. básicamente doping. ¿En serio? Porque, sí. a ver, explíquenme esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible eso? Hay una primero, del doping... Claro, primero es que hay, hay gente que está durante 15 días pedaleando alrededor de, no sé, 30.000 kilómetros. Si no te dopás, no llegás. Yo cuando empecé a derivar, no tengo acá los números, pero es una cosa increíble, o sea, durante, hacen en promedio 50 km por hora, entre 40 y 50 km por hora, en promedio de todo el Tour de Francia, o sea, un tipo que está andando... ¿Cuánto en una jornada del Tour de France? Depende, porque hay, hay jornadas que van por la... que son más sanas hay jornadas que son cuestas o sea que están subiendo cuesta que suben oh, montañas, subiendo. y hay jornadas que son sprints que en las ciudades digamos es velocidad ah. en esas que son velocidad va mucho más rápido en las que son cuestas va mucho más lento pero en promedio el promedio de la carrera es 40 km por hora o sea que vas hasta donde 15 días seguidos pedaleando a 40 km por hora si no claro, te tapas no llega. claro o sea, no y llegas, aparte te aburrís Si ¿Te no te aburrí, tenés... Y aparte sí, yo no, sí. no, si no la medio so cuando, claro, claro Cuando empecé La, la guita que movía Digo no entiendo Cómo puede ver tanta plata El ciclismo no, Pero es portero Sponsor Se ve que hay mucha gente Que le gusta Yo cuando hago Andar video Es bien No pero a mí me gusta ver No sé Me gustan las imágenes de arriba Ver los campos claro. Franceses claro. Las ciudades Pero después ¿Cuándo puedes ver eso? Cinco minutos Una carrera de bicicleta. 10, ponele. 10, ponele. Porque hay choque y todo eso. Claro. De... Bueno, el si hay choque, te queda un poco más. Sí, está bueno. Siempre está bueno ver cómo si está se la gente Ay, se no. Eso se se es el mejor estrolla. del deporte, digamos. Pero bueno, donde hay mucha plata, como en este caso, que se el Tour France, que reparte mucha plata en premios. Quien gana se lleva más o menos, si suma los premios y si llegamos a bien, alrededor de medio millón de, de euros. Eh, la forma de acceder a eso, a sponsor y demás, es, digamos está claro que te vas a, a, a tratar de sacar ventaja deportiva y la ventaja deportiva ahí es dopándote claro. porque está bien, se, se afeitan las piernas el pecho para que le quede pegada se depilan todos, la ciclista es un mundo muy... Es un mundo muy, muy está en el límite, ¿no? Está en el límite, está en el límite. Los el tipos se tiran todo para que cuando la... la, todo, la también, todo, todo, todo, todo. También la tira de cola se hace todo. todo, todo, todo, todo, todo, todo y que tiene que entrar justo. Tiene requisito. que alzar el, el... El asientito. El asientito que es muy chiquitito lo tiene que entrar justo. ¿no? Tiene que haber fricción. ¿Por qué lo hacen tan chiquito el asiento? No, no sé, sé, que tiene que Para que para, haya claro, menos fricción, para que las piernas puedan moverse libremente. El Imagino, no sé. De hecho, sí, sí, sí. Las... Las ruedas son tan livianas, fíjese cuando hay sprint que son las carreras de velocidad que las ruedas usan como ruedas que están llenas de algo, que como de colores, sí, digamos. Aire. No, no, no, no, entre los rayos ah. hay como un plástico, porque sí. la, la rueda es tan liviana y alcanzan tanta velocidad que si no le pusieran eso, digamos, se le va para cualquier lado y, y provocarían caídas. Entonces le tienen que poner peso Para cuando ah. corren la, la, las pruebas de velocidad. Para que se mantenga. tan ah, están tan tan tan de tan, tan tan, tan roja que tienen tanta fuerza para correr que le dicen loco. Si no le pone Ponele, ponele plomo, eso, ponele plomo porque si no. llega a 120. ¿Cómo, ¿cómo hacía para burlar el doping este muchacho? ¿Sabe? Sí, son. En el, caso, en el caso del doping. Eh, Lo raro es que no siempre en el deporte todos los deportes son las mismas sustancias, digamos. El sí, fútbol prendía, tiene prendida para los Santos. Claro. El fútbol tiene algunas sustancias. El, la, la organización, como se llaman los Juegos Olímpicos tienen otras. La tiene otra, ¿Esas el ciclismo eh, tiene otras. Sustancias prohibidas o otras prohibidas se utilizan. Para... No, no, sustancias prohibidas son diferentes de deporte a deporte. Claro. Y se van actualizando todo el tiempo, Porque, ¿Cuál es la, lo, lo, lo fabuloso en, en la economía, digamos, que buscan estos sponsors? ¿O el tipo de se descubrir algo que no está prohibido. Ah, claro. no está prohibido. Esta no está prohibida, metete pepa de esta, esta que vas a correr. Toma, esta es la que toma el papa. Esta es claro. La, esta es la del papa. Esta es el papa y no va a saltar y eso tiempo después se dice, no, bueno, estaba corriendo con sustancias prohibidas y se dopa. O sea, las, formas, las formas de, de, de, de, que, que más se usan es o buscar nuevas sustancias o buscar cosas que las cubran. Claro. En el caso de Amtron o se habían descubierto una serie de medicamentos, pastillas, no estoy alistando de la, la composición química, claro. digamos pero vos conseguís la presentación, capaz de claro, un jarabe un, claro, vos conseguís un inhibidores digamos que en la orina te inhibe ah. esa o sea, vos te, te clavaste pepa para, para pedalear más rápido aparte de eso, tomás otra que cuando vas y meas lo que hace es que No salte que le tomaste la otra. Claro, y después uno para la acidez. Por la época la Claro. La acidez, más algún otro que se Haces un cóctel como si fueras un... Su... Con gas, un bowl lleno de no, pan. No. desayunas con eso. No. con eso. Y en el caso, lo que saltó de, de Ampron esto surgió porque uno de sus... Creo que era compañero o... Lo que formaba parte del equipo, declaró... Siempre hay un buchón, ¿eh? Siempre hay un buchón. Se fue boca, claro. Y no, claro. eh, pero le habré dicho a Amtron, Amtron, dame un poquito el ganaste. Le dijo, no. Fue y buchoneó. Claro, no le dio la cometa. No le dio la cometa. Y declaró que se, se dopaba no solo él, sino que todos eran en el equipo. Digamos. Los equipos son de. suelen ser 6, 7, 8. Yo quiero, salir, yo quiero salir en. Meteme un audio algo. Claro, quiero salir en, en, en la tele telepública. Eh, y que declaraba que todos se dopaban Y por eso cuando le quitan el, a, a Armstrong los siete Tour de France no se lo van a nadie. Porque dice bueno, este dopaje se dopaba Armstrong, se va el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todo. Ah, pero que todo es que. Pero eh, ahí es como que vuelve todo a cero. Todos si entras a las estadísticas. Alguien si tiene ganas de entrar, entra a Wikipedia, Tour de Francia, pone los ganadores y hay casilleros vacíos, no claro. gana nadie No, pero lo que yo digo es, <coughs> si se pasaban la farlonga entre ellos, es como que Ahora no es que pero solo y que lo demás no la tomen. No, pero dentro de los compañeros de equipo Ah, ah digamos, esto fue un compañero de equipo ah, que decía ¿Todos primero salieron los del equipo de Armstrong No, pero en la, en la bicicleta, cuando corren estos tours, hay alguien que es, en el equipo es el que sería el, el líder Y otros que son los tipos que se llama como que cansan, digamos Salimos todos juntos en el pelotón. Vos que no sos el, el líder, sos el segundo, salís a, a quemar, te vas a, ah. escapando. Entonces el otro te empieza a, seguir, se empieza a seguir Ah, y vos el otro va tranquilo. Y el otro va tranquilito, tío. más o menos, teniendo de cerca. No, sí, no es. Bro, qué feo mucha que estrategia. Es. Mucha estrategia sí. es, es feo el ciclismo es. como deporte es jodido, tío. Es jodido. Mierda? Uno cuando entra a investigar eh, se da cuenta que es bastante, segundo, bastante ¿no? jodido. Sí, no es como el fútbol que... No, no es como andar, saliendo andar en bici Yo salgo a andar en bici Claro, en bici, claro, claro. claro. es que es un chico huevo, salir con la gente, la masa crítica La masa crítica, sí. tal cual Yo creo que si por eso uno los pibes que hacen flete en el microcentro Que son artistas, son acróbatas del asfalto eso. En el Tour de Francia, claro. 40 vueltas claro. le dan, claro. vueltas claro. le dan ¿eh? ya, lo, ¿Tour Los tour de microcentro. en el microcentro también Hay un dopaje ahí en claro. las plazoletas de Cerrito cerrito Está por hacer el Tour de microcentro Ahí van va a saltar los que no se dopan <risas> si no te va a y lo ganaste, das, perdiste. Eh, a propósito de los ciclistas, quiero, a riesgo de que de pelearme o de que ofender a algún oyente ¿Vieron esos muchachos hippies ¿no? que van con la bici y que tienen el cartelito que dice un auto menos? ¿Lo vieron estos? Sí, claro los odias, a hace rato que me venís diciendo que los odias Muchachos, si no tenés un auto, o sea, si no te podés comprar ¿Eh? un auto, no odias un auto, mí, la otra, con la bici porque no te podés comprar un auto, claro, como un carterito que diga, es lo único que puedo, claro porque claro. no tengo un mango, listo <ríe> todo bien, con... si no, es como decir cada vez que te vas a comer un sándwich de mortadela, ponés un jamón crudo, menos claro un, chancho más, un chancho, chancho más, un, una pierna de chancho más que está viva claro. bueno, eh Quisiera cerrar este, este bloque con una frase de Maradona sobre el doping, diciendo, Maradona por supuesto hablando de sí mismo en tercera persona, el doping de Maradona es como el pro de, positivo, negativo, positivo, positivo, hasta creo que hay empate, es el video. Y acá, bueno, una canción... Una canción manija. Una canción manija sobre la bicicleta, que dice, arranca diciendo, bicicleta, bicicleta, bicicleta. Esa es la que escuchaba Antran Esa es la que escuchaba Antran antes de salir se, pesaba, se peinaba un saque y escuchaba esto antes de salir a dar la vuelta de atrás Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my We're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 de todos los silencios sabemos que, voz, sabemos que la voz las voces deben hablar deben hablar nunca, nunca temer, temer sin esperar la, la colectiva, colectiva la paz sin voz no es paz es miedo desaparecidas en democracia Verón, Doña Biarte, las estamos buscando. buscando todas a cada una dónde están dónde están ¿Dónde las más, más de quinientas mujeres desaparecidas y el nuevo comercio de esclavos estos delitos van desde el liso y llano secuestro directo hasta el secuestro embosado tras la fachada del ofrecimiento de un trabajo decente en algún lejano país. Aspirando a algún futuro mejor, miles de muchachas son diariamente engañadas para ser luego sometidas a todo tipo de vejaciones, las que se facilitan mediante el uso de narcóticos o estupefacientes que les son administrados por la fuerza. Desaparecidas en democracias, democracia. las estamos las buscando. buscando. Politicón, diatribeca y lobos políticos Politicon, entrevistas y comentarios políticos Los jueves a las 10 de la noche Los jueves a las 10 de la noche Politicón, diatribeca y lobos políticos Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción participativa Comunicación alternativa. Esperen un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente sí, vamos a hacer la ¿Usted está seguro de que hay que hacer la guerra? Sí, señor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 Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta que ni los sueños respeta tan lleno va de coraje sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano un 10 en la camiseta Uno, arrancamos una serie de temas dedicados al Diego escucha esta guitarra de Tavo Kupinski el desaparecido guitarrista de los piofones la gente Cantando... <risa> no desaparecido cantando. Este tema me gustó no te arrancar seguro. con este tema Porque de los temas que hablan del Diego Es como el que menos, eh, el, menos eh, complaciente. Cupame, el menos Complaciente Exactamente eh, Mostrando las, las, las contradicciones las Contradicciones, un tema rabioso ¿viste? Guarden los corchos Pero Que vos están vos descorchando porque El río del hambre la sella, no hay goles que el Ahí está El riff violento de este principio Así que es, es el más clasista Rhinoscopía el, Rhinoscopía el, A cualquier, cualquier, cualquier día Muy buena frase. A mí lo que me gusta de este, de este tema es Si el Diego es el mejor en lo suyo, si vos lo fuera, No habría la necesidad claro. Muy bueno, muy bueno Sí, a mí para lo que es Lo que fue y lo que va a ser el Diego Es un tema demasiado intelectual Por eso claro. me gustaba de Rodrigo Claro Eso un, día, un, un día en coro tuvimos dos días seguidos, mejor, un fin de semana entero discutiendo, ¿Tira? no, no, sí, bueno, pero discutiendo sobre cuál era el mejor tema. hubo Terminamos tirando unos tejos de madera y cuál sí, ganó. Ah, ¿sí? no, no, no hubo ganador. ¿Puedes que la ganaste? Yo estaba del de Rodrigo, compartiendo con sí. él. Bueno, pero el de Rodrigo, claro, es ¿por qué dirías no los más clasista del de Rodrigo que este? Con no, es un tema mucho más eh, popular. emocional, popular. Además es un penón. ¿sí? Un Popular, grande. sí. Popular. Popular. Popular. Popular. Bueno. Que no es lo mismo. <risa> A ver. Oh, los Grande grandes. Cafres. ¿eh? Jamaica, eh un buen videoclip, el Diego Robin Hood. El, el Diego Robin Hood, quería mencionar eso, no en videoclip creo que el que hace de Maradona es eh, Damián Driesic, un actor, no, es ese, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, que hace, es el trozo de Pájaros Volando, ¿no? De la película de, de, de Capusoto. Eh... Ah, el Capitán Pelusa, él afirma, en alguna declaración afirmó que Pelusa es el apodo que más le gusta. Eh, sobre sí mismo, ¿no? Y digo, eh, porque lo retrotrae No, no, pero que una pausa dramática. Porque lo retrotrae a, a las épocas de, de cebollita ahí en, en, en Miss Angelito. Somos un poquito de El Capitán Pelusa. No sé lo que quieren Enemigos se muerden. Uh, uh, tu gente. No te cuestiona, no se resiente, te espera. Te acuerdo que nunca hice un Maradona, un Pero ahora. Cristo. Ahora. Habría que hacer como una, una subdivisión de temas en los que mencionan el nombre de Diego y los que lo rodean, pero no lo. Pero nunca lo, lo terminan nombrando directamente. Eh, Y ahora vamos a pasar a un tema que, eh, que yo lo conocí vía la película de, de, de Emil Kusturica sobre el Diego Una película que, quería comentarlo antes también, no lo agarra en su mejor momento al Diego Lo agarra en un momento no, bastante, complicado. bastante trash eh, él, De hecho en un momento lo deja plantado claro. <ríe> no, De hecho es... él, en la, creo que en la película sale, la primer, cuando él empieza la película A los dos días el Diego es cuando entra casi muerto, lo sacan Después, cuando vuelve, sigue haciendo la película. Claro, claro. Sí, dice que la pasó muy mal, Emir. Claro. Hay una escena donde está Emir con todo el equipo. En la camioneta. En la puerta del Diego. Diego sale, no lo saluda. No le dice nada, se sube a la camioneta y se va. Y Constantinica se queda diciendo, el chico, ¿viste? No sé qué me dice, pero no sé, el chabón me dejó plantado, no sé qué hacer, y como totalmente desencajado. Y la película... Bueno, lo acompaña en el tren de chavista. En un momento que está en Cuba, sale de la pileta, Diego diciendo, ¡Al chelo banco! Porque muy duro, sale, sale seco de la pileta directamente. <risa> digo. Eh, y bueno, se baja, um, maradora de un auto ¿no? al final de la película y se encuentra amanuchado con un guitarrista con la maquinaria. Calle, tocando este tema. La, la, esa es la más españolita, ¿no? esta es más reggae como lo ves que Diego se para con los brazos cruzados como siempre conteniéndose el corazón como Don Diego no se, para que no se le salga una se va emocionando Diego y esto me lo hizo, me, me, hizo, notar, me, me, hizo me hizo notar un amigo que cuando Diego llora uno llora también no sé ah. es con la persona con más empatía del mundo me llorar a llorar Diego y lloras no sé si yo fuera Maradona esto malucho, ¿no? viviría como es si yo fuera Maradona frenta cualquier portería si yo fuera maradona nunca me equivocaría si yo fuera maradona perdido cualquier lugar la vida es una tambora de noche y de día la vida es una tambora y arriba y arriba la vida es una tambora de noche y de día La miras Si yo fuera Maradona Miren, tengo un dato que justo justo el amigo que me dijo esto y que me hizo escuchar este tema por mi amigo Sebastián Zulima, un amante del fútbol de Boca y el Diego Me tira un dato sobre el doping dice Cristian Nieva de Chacarita tuvo un doping positivo en Chacarita en el año 1996 después de ese caso se contempló durante algún tiempo el tema de las sanciones por drogas sociales Por ejemplo, Maradona y Usuriaga tuvieron doping positivos y no fueron saccionados. Recursos de amparo mediante. Y Nieva terminó muriendo deprimido y trabajando de rediseo. Supongo que habrá sido al revés, ¿no? Y Usuriaga Ushuri... terminó cagado a tiros en Colombia. Por me parece que por, sí. por. Se quedó con un vuelto de mi sangre, de me mi parece. Sangre, se parece que mi sangre. Bien. Y ahora sí, un clásico, indiscutible. Desde Córdoba. Potru. En esa película de pisturista hay una escena de Diego en cocodrilo ¿no? cantando esta canción en primera persona. O sea, el tipo está el solito Don Quintero también, el bajo. Bueno, una, una serie de personajes en el entorno, digamos. Y el tipo hablando, en una villa nazifo No, no, no, es no, una traducción ¿Cuál es lo que es ¿Enloquece? más ayer con el grupo de Verano pero, Rodrigo, poco, no, no, no, un pero digamos quizás A Rodrigo no lo quieren Sí, no, lo no, lo no quieren, a Rodrigo no lo quiere en el cincha de talleres Para Verano, sí, la filial, la filial de Verano de Buenos se llama filial Rodrigo Bueno escucha esta parte es mucho más emocionante todo que la de los y acá cuando digo en este periodo, con la vez a mi familia ayudar a familia y, y empieza como a lagrimear no, alto por chicas salgan a bailar en sus casas esto no que es la puerta al vecino baila un poquito con el Diego gran bailarín el Diego también ¿no? gran bailarina gran bailarina el, el Diego y hay un, un programa no me acuerdo si era el Rayo un programa que Rodrigo viaja a Cuba Y si lo toca en vivo también a, a Maradona este tema. Maradona creo que dijo de este tema que fue el, ese tema que más, sí, es que que más me le gusta, gusta eh. de, de los que hablan de él, De los 50 millones de temas que hablan de él. Y digo que eh, hay una discusión. Yo tenía una discusión con un compañero sobre el que decía que Diego siempre fue gordito. Eh, y yo le explicaba que lo que pasa con Diego es un fenómeno hipertrofia del corazón, que digo tiene, es, tiene el pecho grande para albergar un enorme corazón que, que bueno, genéticamente se le fue otorgado, le junto con sus dones futbolísticos y no hay tomografía que lo haya comprobado todavía, pero... todo junto, una estrella Para el tema. La buscar y a la. bueno. En... Pasamos de tema. Una rareza. Guillermo Guido, ¿lo ¿no? tienes Guillermo Guido? Sí, claro. acuerdo. <risa> cantante de los 80, tempranos 90. Eh, Medias que digas Bajo tu pie, Guido tiene un tema de Diego. Tiene una cueca. Se llama la cueca <risa> de Maradona. Reconocido por el tema bajo tu piel, un tema así romántico. Un grasa total, Guido. ¿no? Eso está cuejo, escuchenla que es muy linda. Mendoza, un vino. Saltando en el área chica, con la manito atrevida. Ah, ah, ah. Manito atrevida. El número es madrugó al inglés y qué tarde fatal. No tomo más que casi por un mes la familia real. Número 10 madrugada en inglés y qué tarde fatal. a dar no tomo más que casi por un es la familia real en la mitad de la ca Después del primer chuba. Y nuestra querida Dani nos dice que esta canción, me imagino que no esta, sino la anterior, además de ser hermosa, es el que para mí representa el símbolo que representa a Diego a nivel cultural para el pueblo. Representa. Ya aguanta, voy a leerlo de vuelta. Para ella representa el símbolo que representa a Diego a nivel cultural para el pueblo. Bueno, bien estructurada la frase, la verdad. ¿Eh? Una frase decir? representativa. Sí. Representa, representa lo, que represe lo que piensa Dani, que representa a Dios representando al pueblo. Bien. Me encantó. No tomó más té no, no, no. por un mes la familia real. No, viste, genial. Ya no? está tragando el té. Sí, lo genial, que te, tiene genial. esta canción es que es de, muy delicada. Como este chuquichán. A ver si escuchamos un tiro. Segundita. A los gritos los ingleses en medio del desconcierto. Agárralo vos que no voy si no no. sé a ah, ah, no es claro. no agarrar si no sé dónde está. A mí se me fue, no. yo no lo vi más, se no. escapó ahí por es allá. Ahí es la charla del equipo inglés que lo voy a agarrar si no sé dónde está. A mí se me fue, yo no lo vi más, se escapó por allá. Ofrezcale las Malvinas. Gritaban me desde Inglaterra. Para ver si así, sobornándolo, no, lo podían parar Pero igual si yo, el número 10, nuestro gran capitán Para ver si así, sobornándolo, no, lo podían parar Pero igual si yo, el número 10, nuestro gran capitán El 86 quedaba para los libros. Pasamos, pasamos, seguimos con el folclore ¿eh? Otra rareza Peteco Carabajal Con Charlie García y Bruno Arias La canción del Virgen El Brujito. de Batman No, decimos no días. Folclore, Folclore Maradona es parte de los Eso Solo quiere decir que no, no sí. se reduce al rock eh, la amplitud de temas, ¿no? De, que, que han tocado la, el concepto, la, la temática, el todo. Se entiende, se entiende, sí. Representa muchas <risa> <risa> gracias. Representa y... <risa> ¿no? Es una onda MPA que dice más pop son con sintes y, y con la, pre, la participación de el Diego el no, el Diego sigue sí, el Diego del rock que es Charlie García a mi entender sobre el barrial rodó la luna dos brillos dieron la señal y al corazón un niño llegó la gracia de desencuando vamos le dijo al niño qué sí, apasionada que... <risa> eh, muy arriba lo pusiste sí. Este también, el que sigue ahora también es un tema tranquilo Maradona Blues Diego Diego Superman <risa> Diego uh, uh, y. Es muy parecido A un blues de De De un girán. Creo que es el mismo El que dice tengo el corazón abierto de, ¿cómo se llama? esperando nacer es un tema que no no está en un disco en particular es una grabación en vivo que está circulando por internet rescatada de la red por mi buen amigo el nuestro, el nuestro gran productor, Manu Yañez que ayer se quedó esta tarde conmigo trabajando en este en esta investiga investigación en estas cosas <risa> yo ya no existo sin pasado Entre la oscuridad y la luz. Es un tema que no queda muy claro si él lo pensó le, para el Diego Yo si dijo, le mando Maradona Blues y hablo de mí. Me pasó mucho con Charlie García esto. Yo ya perdí el auto. Como el maldón. El Maradona Blues. Dicho, claro, el tricho justifica el resto claro. de la canción Autobús que rima de Maradona Maradona, <ríe> no, no, no, no es pecado. Un accidente no es pecado Alta definición, ahí ¿eh? abajo Y no es pecado estar así Pero aquí estoy En ese lado Por eso déjame salir Un poquito más de eso a Nene, le dice a Nene Bueno, estamos en la recta final de temas que le han del Diego Un temazo a mi entender El que viene ahora Que quizás tiene la mejor definición de lo que es Maradona Como que lo hace el mejor jugador de fútbol del mundo. Un tipo que trata muy bien a la pelota de fútbol De Andrés Calamaro Maradona. Gracias en nombre de Dalma y de O sea, que es lo gracias. que más quiero en mi vida. Dalma y Janina, ¿no? Quizás ha jurado tantas veces dejar las drogas por Dalma y Janina que ya eh, tienen tres o cuatro muertes en cien. Sí, claro. ¿Entendí cuando Leo Messi, por tiago. El... Es que Messi va a jugar tiago cuando a Messi le dan una canción de hijos, ¿no? está bueno Aparte de Mejamina, digo, el montón que no reconoce a ninguno, digamos, ¿no? Y y ahora, no y, son y está, en camino, y está en camino ahora. No son parecidos, ¿no? No, no, no. Diego Junior no se parece No, no mucho. se parece mucho. No, manzana. <risa> y el hijito de Messi, eh, ¿cuál es el dato que queríamos tirar a favor? Sí, que Ronaldo le lleva a Messi una cierta cantidad de días, 860 y algo, sí. que es la misma cantidad de días que le lleva el hijo de Messi al hijo de Ronaldo, que se llama Cristiano Ronaldo Jr. obviamente egocéntrico él, no podía ponerle otro nombre. La Barbie, la Barbie Cristiano. Claro, lo peina, sí. Lo agarra el bebé y lo pone frente al espejo y lo peina Cristiano Ronaldo. Le pone Escuchemos un poquito de... Muy alegre. Muy alegre, muy chistero, ¿eh? Sí, un sí, sí. hijo eh, que no es muy alegre, que digamos, no, porque no, porque claro. Que Canta Diego no, un tema. Eso no es un poco Épocas duras para los dos, esas, ¿no? Sí. Épocas duras para tanto para Andrés como para, para, para el Diego. Y sí, eh, es un disco doble, Honestidad Brutal. En el track 10 del primer disco está este tema. Y en el track 10 del segundo está este otro tema donde canta Diego Maradona. Hacer el tonto. es que se me acaba el tiempo quisiera vivir una ranchera agarrio no sé si va a ser marcando no sé si va a ser verdadera voy a ponerme a cantar lo que quiero la mentira ahora digo pasar mientras el sol está cayendo todos estamos sobreviviendo y otro día que se está yendo cada uno lo no intentas su manera cada uno que grande lo que quiera Sí, claro yo imagino que claro a la noche a la madrugada a las 5 de la mañana che, grabamos un tema si, sí, ponemos un bar sí. esas cosas se dicen pero la cuestión es que en algún momento bajás y escuchás y si no no podemos no, no, no, no. pero claro, pero no, sí no. Parece... compartiendo lo bueno y lo malo y en la guitarra bien puesta las manos muestas... En corpore voy a dedicarte. Mientras vuelvo vino en tu me quema y provoca un muy Hoy me puse mi mejor traje. Aunque no había La es ese, Diego. Ese, ese don Diego, es el padre de Diego Don Diego Bueno Y ahora va a venir a escuchar una canción mítica De la hinchada De Napoli. ¿Querés introducir la voz de Nico? No, la hinchada que se cantaba no claro, Se cantaba digamos en Nápoli cada vez que jugaba Diego Está cantada en napoletano En el dialecto de, de, la, de campaña, digamos, de la región de campaña de Napoli en particular, y que dice básicamente que cada vez que sale el higo que lo ven, está enamorado, digamos, la, la hinchada. Le dice y le cuenta a la mamá. Le es una declaración de amor. Es, es una declaración italiano. de amor. Es muy claro, muy claro nomás claro, eh, de amor a la, a la mamá. No, le dice, mamá, claro. sabes por qué estoy enamorado? Te encuentro. Lo, claro. Por este tipo que está jugando acá. imagínate 60.000 tipos Declararon el amor. Pero loco es que le explica a la mamá sí, sí, sí. lo que le pasa. Mira. Y porque ha visto a Maradona, entre medio, sí. ¿no? He visto a Maradona. Claro. Dice por qué me late el corazón porque vi a Maradona y estoy enamorado de ahí. Vamos a escuchar a hinchas, tifosi de Napoli cantando. Esto si no me equivoco es en el, en el vestuario donde sale campeón. El... la vuelta para escucharla de vuelta como dice entonces que por el sonido el sonido a vestuario me parece que es el 10 de mayo ¿no? del 87 cuando Napoli sale campeón por, claro. por primera vez Napoli sale campeón por primera vez una fecha antes de que termine la, la gana, creo que el no, Alassio. Alassio. Alassio le empata Lazio le empata empata ese partido y ahí ya una fecha antes de que termine el campeonato sale el campeón porque Juventus y Milan que eran los que seguían habían quedado a tres puntos en esa época que valía. No, absoluto de... De estuario. No, es el Quiero, para, Creo que es el estuario. Sí, sí, es el local. El local de la... Bien. Quiero hacerles escuchar ahora el último tema de la caída. Después vamos a con el, para mí el mejor tema de Malagona. A Willy Polvorón, Un personaje que viene del tercer cuadro de industrial de Buenos Aires. De los Polvorinis. Con un temazo que se llama Diego Querido. Escuchen qué poesía. Abre con un xilofón una delicadeza Willy Polvorón le canta el amor al mate a la amistad a los barrios populares a las chicas al vino a su diario y hasta una tapita de gaseosa este es Willy Polvorón cantándole a Diego Diego querido Bolero una canción de amor él también está enamorado de Diego él también ha visto a Maradona había una vez Un chico que jugaba a la pelota con pasión. Le no cuestaba la no, frase no, no. Le pegaba, le pegaba. Piensa cada palabra antes de decirla. Y nos robó, nos robó el corazón. Pero un día ese chico se hizo grande grande que las fronteras traspasó y hoy es el orgullo de todas mi querida nación perfecto perfecta rima rima consolante las fronteras le quedaron tan pequeñas <risa> que pasé con orgullo su pasión donde quiera que vaya en lo mismo Willy Polvorón un genio un Porque genio de la universidad. El más grande. bueno en y nos escribimos, hay un montón de canciones más acá me hablan de eh, al fondo de la red de la Bersuite para mí este tema que sigue ahora es un tema que conjuga buena, buena música emoción gloria violencia en la cancha Eh, crítica, denuncia a la, al negocio del fútbol Al negocio de las barras, al negocio de la FIFA sí, sí. Y donde hay un deseo Un deseo donde dice Muchachos, ustedes no, no saben nada Escuchen a la gente en la cancha que está pidiendo fútbol, fútbol, fútbol y dice, Santa Maradona, pide ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Maradona para que el fútbol No sea un negocio No sé si Santa Maradona podrá cumplirlo o no Pero nos retiramos, escuchando ese tema Hasta el próximo bloque y volvemos, ojo, eh con ustedes santa maradona de mano negra hagan poco chicos Des mondes de de champion des monde de football dame champion des monde Colectiva Construcción participativa Comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores Y desviaciones de su quehacer político Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar Seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien Nosotros incluidos La retaguardia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 www.rnma.org.ar Radio La Colectiva FM 102.5 recomienda construcción participativa comunicación alternativa. Eh, ¿qué pinta que tenemos? Aparece garbelche mono las pelotas. Oligarcón. Señor Latica. Estás escuchando el Palermo de los Simios. El último bloque del Palermo de los Simios. Y tenemos una sorpresa eh, en un enorme esfuerzo de producción eh, que atribuimos a nuestro querido Emiliano Ullo, un hombre del periodismo. Queríamos conseguir el, la exclusiva con Diego, pero bueno, está difícil encontrarlo. Porque está, está, en, India sí, está en India y ha habido problemas de, de comunicación. Pero sí, después de una semana de búsqueda, sí. lo tenemos finalmente a Román Riquelme al aire. La persona que lo sacó al Diego. Digamos. Exactamente, que lo suplantó al Diego. En, el último, en el último partido, el último Boca River en la cancha de River, en aquel partido 0 a 0 terminó. Casi como una transmisión de, del cetro, ¿no? El pasaje de mando. pasaje de la aposta. Después hubo peleas, hubo distanciamientos, polémicas. ahora. ¿no? Bueno, eh, buenos días Román, bienvenido al Palermo de los Simios. ¿Cómo estás? Me ¿Cómo estás, Román? muy feliz de estar en tu programa. <risa> La verdad que es un honor, para mí es eh, muy fuerte esto. Yo escucho a todos los sábados, está muy bueno, a mí me gusta. nomás <risa> <risa> <risa> gracias, gracias por escucharnos. Bueno, ¿lo, lo viste al Diego, lo saludaste este, esta semana? No, ah, yo te vuelvo a repetir. Eh, estoy distanciado con ese muchacho. ¿Pero ¿qué, qué pasó? ¿Hubo cosas de vestuario? ¿Cuál fue la situación? Yo no, pues tengo la misma forma de trabajar de él, ¿eh? <risa> Yo le mando un feliz cumpleaños, que sea muy feliz, ¿eh? ¿Pero un mensajito de texto algo? Nada. Bueno, yo le mando que sea muy feliz, <risa> como yo soy feliz. Con y... mis amigos, comiendo un asado y jugando a la pelota, ¿eh? Eh, Hola, ¿cómo te va, Román? Habla Nahuel, de, del Palermo de los Simios. ¿Cómo te va, Nahuel? Bien, muy bien. Eh, muchas gracias por atendernos. Quería saber si, eh, bueno, luego del vacío que sentiste eh, cuando dejaste la selección... Y el consejo del Diego, ¿finalmente te llenaste? Uno quiere estar con la mamá, ¿no? con la familia. Eso es lo más importante para un hijo. Yo no tengo los mismos códigos que ese muchacho, ¿eh? Yo no puedo trabajar con ese señor. ¿no? Román, ¿qué tal? Te habla Nicolás. Una, una preguntita. Ahora que nació el hijo de, de Messi y vos que decías que por ahí volvías a jugar al fútbol si te lo pedía tu hijo, ¿Hay alguna novedad con eso? ¿Te pidió algo o no? Messi es el mejor jugador del mundo ¿eh? <risa> Tenemos mucha suerte de que sea argentino pues. Yo soy feliz jugando con mi hijo, lo vuelvo a repetir ¿Hay, ¿Hay posibilidad de que vayas a Independiente como, como trascendió? Yo soy hija de Boca, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿A, boca a, a, a Boca no vas a volver Yo te cumplo mi palabra ¿eh? Pero es un, sí. con, ¿Es un problema con y Román? Yo no soy amigo de falsedad y bullo. Yo te lo vuelvo a repetir. Yo te lo he dicho muchas veces. ¿Pero amigo, ¿cómo, ves? cómo ves tu futuro, Román? Cuando con mi hijo en la pelota en mi casa, ¿eh? comiendo asado con vos, con mis amigos. ¿no? Es una buena manera de llenarse el asado, ¿no? que sí. llena. Convengamos que llena. Eh, eh, ¿cómo, ves, eh, ¿Cómo está la relación con, con, con Mauricio Macri? ¿Estaba rífido? ¿Volviste a hablar con él? Yo no soy amigo del de señor Macri. ¿eh? No sos amigo, está bien. Eh, so... Yo no tengo por qué hablar con él. ¿sí? Yo hablo con mis amigos, con Clemente Rodríguez, con el de Adegado. ¿no? Y con, Román, con Martín hablaste, ahora que bueno, están los dos fuera de la actividad. Es el jugador de nueve de la Argentina. Lo vuelvo a repetir, yo siempre lo he dicho. Pero, Pero... Bueno, es, está a las claras que nunca fuiste muy amigo de él, pero... Yo no tengo ningún problema con Palermo, es el mejor, el mejor jugador de vos. Bueno, Román, un saludo. Te un saludo agradezco grande. muchísimo gracias. esta presencia al aire. De... No se claro. pone muy feliz, Gulcho, gracias. Se te notas que estás muy feliz, eh, Román, la verdad que se te nota como... No se pone muy contento. <risa> un saludo claro. para la mamá y para, para el hijo. Claro, sí, sí, la familia es lo más importante, eh, eh, Román. Esperemos lo, volver a verte en una cancha, Román. Esperemos, esperemos. si no no comemos un asado y nos jugamos un partido de fútbol con tu hijo bueno. con mi hijo y el hijo de Messi <risa> todavía no va a comer asado pero bueno puede, un par de un veces le, le, le, le podemos empezar a dar carne también bueno muchas gracias eh, Román y quédate escuchando que bueno hay mucho más para los simios para vos también me quedo. muchas gracias a vos también ¿eh? <risa> un abrazo chao chao Bueno, eh, un grosso... Un exclusiva. Exclusivo del Parálamo de los Simios. Eh... Además, qué, qué sensibilidad de Román, ¿eh? Roman, eh? Qué, qué, qué, Roman qué que dice... capacidad para pintar un escenario sobre la situación de Boca, de Macri, sí. de política. Es, no, no le esquiva ningún tema. No le esquiva ningún tema. Y al final, como dijo otro menudo, lo que importa es la familia. La familia, lo sí. no que importa es la familia. Eh, acá, bueno, Matías Cogui está escuchando y nos dice que le gustó la de Willy Polvorón y encontró que, a propósito de lo que hablábamos con Román, Eh, que sí que el señor Willy Polvorón acuñó la frase que podría también ser maradoniana de la vida es una asociación de asados. ¿no? Es verdad. Un crack como el Diego, dice Cogoy, estamos de acuerdo, ¿verdad? Un crack de la, de la música. Eh, hay quienes opinan que eh, el Diego Maradona de la Música es otro, como nuestra querida Daniela Traglafico, Tra Tra que opina que es el indio, eh, el dios del rock. ¿Mm? No, le faltan un par de contradicciones eh, más todavía. Calamaro, Calamaro es el Maradona de la música. Ah, ¿sí? Sí, en cuanto a conducta podría ser. ¿Eh? Está más cerca Calamaru Calamaro que, que el indio. Bueno, vamos a pasar brevemente a la sección final del Palermo de los indios. Hola, sí, no, yo antes vivía, vivía en Crespo y ahora, ahora está dicen que es Palermo Queens y no sé, a mí me deprimió un poco. Ya no sé ni dónde vivo, antes vivía en Chacarita y ahora vivo en Palermo del.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 Que tenga que ver con diego y eh, uno podría decir comentamos que él, él comentó que vivió en un barrio privado ¿no? privado de luz de gas de agua aquella Villa florito de voto también hablamos de y Segurola Habana y Segurola, la paternal la casa que lo compró los papás Eh, sobre Libertador, ahí cerca de Libertador y General Paz también Su pasaje por Barrio Parque, el cual adquirió un vehículo, ¿qué? ¿Cómo claro, de gran porque, porte Claro, porque decía que los vecinos le lo molestaban, ponía una camioneta muy grande Y recibió quejas, entonces como recibió quejas cambió la camioneta claro, Y se compró una Scania Se compró un camión Scania Eso antes de quemar la casa Antes de quemar la casa Antes de quemar la casa Bien, eh, un hombre que ha vivido en muchos lados, también vivió hace poco en... en en Arabia Saudita en Dubai en Dubai vivió en Sevilla vivió en Barcelona vivió en Barcelona pero si hubiera una en Cuba. una patria que lo recibió y que a la que él realmente le, le, le entregó todo y bueno y, y le agradece ¿no? como vimos en este canto casi tribal casi un jaca de, de, sobre Maradona ¿qué lugar sería este? Nápole. Nápoles bueno muchachos ustedes son ustedes son dos eh, italianófilos, italoparlantes, tienen, bueno, ambos son, son italianos. ¿eh? Claro, sí, sí, sí claro. Eh, aparte de ser charlo. argentinos, como Diego, digo también, creo que ya es italiano una versión. Claro, para los napolitanos, dicen, ellos dicen que, bueno, que por error fue argentino. Bueno, cuénteme. Es como, es como el Che, viste que el Che es argentino, cubano, el Diego es de Fiorito y de Nápoles. O como Barrel, que es... O como Barrel, que, es que es... Uruguayo, francés. Y, y, francés y... Eh, el Lino. El Lino. Ahí en el le, le gana. italiana, Nápoli, bueno, ¿qué de Nápoli? La, la, la tercera ciudad de Italia en importancia, Milán, Roma y Nápoli en cantidad de gente. Digamos, Exactamente. ¿no? Eh, bueno, Nápoli que, como decíamos al principio, mayoritariamente no hablan italiano, eh, toscano, que es el italiano que conocemos todos, sino el dialecto napolitano. Exactamente. Un... Y hay cosas curiosas que también llegaron acá eh, hace mucho tiempo. Uno, nosotros decimos le decimos tanos a los italianos porque es eh, napoletano. En su momento, ah, uno de los flujos migratorios fuertes fue de Mino de Nápoli, y, y los, los italianos tienden a, a usar la última parte del nombre. Uno dice, eh, por lo general, ¿no? A Federico le decís Fede, y ellos Bien. en algunos nombres agarran la parte de atrás. Entonces, napoletano Tano. Bueno, en Nápoles tenés, en la ciudad, una, una de las calles principales que divide el centro es la Spaca Nápoles. que es la... La parte de Nápoles. O sea, qué parte de Nápoles, Mirá, exactamente. Es Sobre esa Spacca Nápoles. Sobre esa está el altar, ¿no Nico? El altar a, a Diego. A Diego, donde ahí tenés, aparte de hacer un, ya es un atractivo turístico, o sea, vas a Nápoles y vas a... Obligado. Obligado. Va, no, a... Aparte, si vas a Nápoles y sos argentino, la pasás muy bien. A mí, no sé, el desayuno le trae una, mi alumna, argentino, a mí me trajeron, me traía cinco, el mozo de Canuto, ah, me okay. invitó a jugar a la pelota, me regaló un CD... Todo por haber nacido, es que geográficamente en el mismo lugar que nació un tipo que... Sí, después de el... muchos años. Es como que sí, la ilusión sí, sí. es como que sos pariente de Maradona. Claro. Sí, sí, sí. es a los tipos lo más cercano al Diego que, que, que claro. tienes. pueden claro. estar. Y después claro. le cuento a los amigos. Vos sabés que estuve con uno, a mejor miente. Estuve con el uno que era primo claro. de Maradona. Yo y Estuve con un tipo, Gullo, tenía una anécdota con el Diego. No claro. la entendí, pero, tenía, pero una tenía una anécdota con el no conté la mía, la anécdota con Coppola. Bueno, otro programa. Ahí en el altar tenés un está el, el cabello de Maradona. La lágrima de Maradona es Conservado en un, en un frasquito Ese es el altar Exactamente Y, y Napoli que es la, también la ciudad más, más Palermitana de Italia Uno llega a Napoli y dice de acá venimos Te sentís en casa, sí, un sentís poco, en casa. Se ve quilombo, gente que cruza más Tráfico, rojo, caos Tráfico, basura, gente insultando, gritando eh, Y también Napoli Cuna de grandes De grandes italianos, Bernini Sofía Loren. Bueno, y el grande es... cantantes también. Grandes cantantes y muchas de las canciones que conocemos italianas están cantadas en, en este idioma napoletano. Por ejemplo, Sole Mío, ah, que es una, una canción napoletana y que está el, el original, que es un canto popular de, de Nápoles. Y esto, y como para ya estamos eh, al límite, ya entregando nuestro... Haciendo un pase, como haría el Diego, eh, a, a los muchachos de Tercer Cruz al Fondo. Y, Napoli, Na, Nápoles es, eh, digamos, nosotros conocemos que en, en Europa la, la, la unificación de los Estados Naciones siempre fue un poco a los ponchazos. Y que está esta división entre, entre una Italia más rica, una Italia más, más pobre, una Italia como... Más, o un... más europea y más africana, como dirían en el norte de Italia. Pues norte de Italia. ¿Y Nápoles ¿en qué, en qué contexto está? Bueno, Nápoles es, forma parte es la ciudad más importante del sur de Italia, mucho tiempo fue... en, en Italia había dos grandes reinos, sí. había un montón, pero dos grandes, que era el reino de las dos Sicilias, que tenía sede de Nápoles, que era de los Borbones, de los españoles, y el reino de Vittorio Emanuele, digamos que el reino de, de Torino, que de los de, ¿vale, Saboya que era el norte más más culto, que fue el que termina unificándose bajo ese reinado, digamos. Pero los napoletanos dicen, bueno, nosotros somos más pobres, pero somos más cultos, porque tuvieron inmigración, inmigración, fueron dominados por los griegos, los romanos, los españoles, hay una... que a nosotros nos cogieron todo, te Claro, dije. claro. No, pero culturalmente... la tenemos adentro. Claro, culturalmente hay muchas, muchas universidades, muchas, digamos, muchos intelectuales italianos, Benedito Croce, por ejemplo, es de Napoli, hay mucha formación en el sur de Italia. Pero es una ciudad mucho más pobre que, que el, el sur, que es más, el norte más industrializado. Claro, está bien conocido por la, la mafia, quizás. La, la Camorra. La Camorra. Tipo de, mafia, de Diego. Claro, la o sea, Camorra es la de Nápoles, la, Nangreta, la mafia es la de Sicilia y la Nangreta es la de Calabria. De Calabria. Bueno, brevemente, ¿qué fue lo no que hizo No te interesa el tema de la mafia, no, bueno, no, no, que no, hablamos no. otro día. Yo no, no, porque estamos ya, ya cerrando. ¿Qué hizo, cu cuál fue la campaña de... de... Maradona en el Napoli. ¿Cómo, cómo, claro, ¿cómo, cómo, cómo lo encontró? Imagínate que agarran a Arsenal, no, Arsenal no porque... Imagínate que, no sé, a Almagro sí. contrata a un tipo y ese tipo lo saca campeón. No, uno más grande, Chacarita. Chacarita, bueno, sí. Un equipo así. grande. De, popular. De, de, claro. Un equipo popular porque tenía bastantes hinchas, digamos, Napoli siendo la tercera ciudad, el club más importante del sur Italia pero que nunca había llegado a nada. Y contratan un tipo y ese tipo lo saca campeón frente a la, prepot la prepotencia del norte, digamos. Eh, por eso es el, el afán de, de toda la gente que lo quiere tanto. Diego lo sacó campeón dos veces, consiguió dos escudetos. Nápoles se fundó en 1925, en el 87 sale, consigue el primer campeonato, en el 88 89 consigue sí, el segundo. Una Copa UEFA. Una Copa UEFA, que sería la segunda Copa de importancia a nivel europeo y una Copa Italia, si no me equivoco entonces, en tres años, cuatro años que dura la estancia de Maradona en el Napoli consigue cuatro títulos mundiales, impresionante, impresionante. y llega a tal mundo ese fanatismo que cuando juega en, en Italia, en el Mundial de Italia 90, cuando se juega Argentina contra Italia, mucha gente en Napoli pues se juega en Napoli se juega en Napoli, hinchaba por Argentina Mirá. querían que gane Maradona porque, o sea, esto está, no que es la, la, la selección son todo del norte, que Italia nunca no dio nada, que nos basurea, que demás Pero que gana diadito. Sí, pero pero además gana. tenían en los 60 en una crisis en Italia, en el, en el norte de Italia, en las pensiones, así como hoy lo hacen con los inmigrantes de África o de, de Sudamérica, tenían cartelitos, muchas pensiones en el norte que decían eh, prohibidos que eh, italianos del sur. Así pro, se pro, <risa> o sea, Estaban prohibidos, los tipos los, los segregaban... Los italianos del norte, napolitanos, eh, calabreses, esa, esa bronca y esa esas ganas de, de revancha de la historia es la que, la que materializa triunfa. a Maradona claro. en, en los 80. Por eso todavía hoy, después de veintipico y pico de años, sigue siendo ídolo, sigue siendo ídolo y hasta uno toma, de toma un rebote del Diego cuando va. Muy bien. ¿Cómo le ponemos a, a, a este Palermo, Napoli, cuándo. Primero vamos a devolverlos, vamos a sacarlos de la Italia que los despreció tanto y los vamos a traer a Palermo. ¿no? Me parece que no queda otra que Palermo Palermo Armando Maradona. Como el estadio Argentinos. Como el estadio Argentino. Palermo Armando Maradona. Así que cuando vas a Italia no se olviden de pasar por Palermo Armando Maradona y visitar el altar del Se comen Lido. una pizza margarita, de una... postre una follatela, lo escuchan a Y para ferné puro. Fernando, pero Fernando del Norte. No, Le un lemonchelo. Un lemonchelo. Un lemonchelo de la Costa Malfitana. Sí. Bueno, nos dejamos con tres x al fondo y les damos el pase. Y hasta la semana que viene. Pero el Palermo de los silos. Muchas gracias. El y la a leopárdot láttam, a leopárdot láttam. A leopárdot láttam, a leopárdot láttam. Itt volt en una rama egy ágban.